¿Zona? Zona, ¿se mueve contigo? Zona 69 La música se mueve Seguimos en este segundo bloque de Zona 69 Te recuerdo, si estás en el player Donde se nos escucha online Puedes descargarte en el centro En dos pelotitas que tienes el podcast En mp3 y llevarlo en tu ordenador En tu mp3, donde tú quieras También en tu móvil, si tienes internet en tu móvil Entra en m.ivox e Con dos os Y x.com m.ibox.com. E Y ahí buscas Zona 69 Y te puedes descargar los podcasts cada semana Por supuesto Raúl Fernández Raúl Fernández Escucharemos temas como estos En los próximos 90 minutos Ahora, ahora, el tema más fuerte, Power Play, Power Play. Pues aquí no bailas, este tema de Ina, 10 Minutes, revisado por Play and Win, así suena esto en Zona 6-9 Bueno y antes también estabas bailando nuestro tema de la semana, nuestro Power Play, que es este El tema de Bingo Players, Get on the Move, así suena esto en Zona 6-9 a las redes sociales porque la semana anterior estábamos preguntando eh, desde dónde escuchas zona 69 y qué haces cuando nos escuchas Bueno, mucha gente nos ha dejado comentarios, todavía nos puedes comentar en Facebook o en 20, Facebook.lamusicasemueve.net o, o 20.lamúsicasemove.net. Vamos a leer algunos de los comentarios, por ejemplo, en 20. Dice Alejandro Núñez, dice, bueno, eh, yo os escucho desde mi coche en los entrenamientos. Bueno, la historia de Alejandro es, es bastante larga de contar, pero bueno, el caso es que el tío se baja los programas, ok, en MP3, se los mete en su coche y el tío hace rally. Vale, y mientras se entrena, escucha Zona 69 Vale, un aplauso desde aquí. ¿sí? Un aplauso fuerte, vamos sí. El tío mientras se escucha... Entrena Bueno y luego se mete en las hostias que se mete eh. Vale, vale Naza dice desde 20 David Manuel dice eh, desde el móvil en sus tiempos libres Eugenio dice que nos escuchan desde un ordenador Desde una biblioteca pública Bueno Eugenio te puedes descargar los programas eh, también Y llevártelos a tu casa Muy bien Gana dice en el ordenador de casa eh, María dice en el ordenador para animarme y estudiar anatomía ¿Eh? Ahí escuchando Zona 6-9 y estudiando anatomía No sabemos de qué tipo <risa> Muy bien <risa> María dice en el Sí, en el ordenador y escuchando Y estudiando anatomía Sandra dice desde su iPhone, muy bien eh, Becky dice eh, que Nos escucha desde el ordenador Y cuando no lo escucha eh, tiene ganas de que llegue El viernes para poder Escucharlo, Pedro dice que Desde el iPhone también lo escucha, muy bien Esos iPhoneeros eh, Escuchando desde la calle o desde donde sea Un aplauso para ellos también Estamos, estamos de dar aplausos aplauso Sí, sí, ya te lo digo Chato es que hay que cubrir el tiempo eh, También te lo digo eh, Akire dice eh, que escucha Desde su ordenador mientras habla con la gente Navega por internet y se prepara Para salir de fiesta, muy bien Tamara dice que desde su ordenador Igual que José, que Luis Que Cristóbal, que Ángel Que Ismael, que eh, Yenoy Y Amadeo dice desde el ordenador también que le gustaría que hiciéramos una aplicación Bueno, de momento aplicaciones no tenemos, nene, no hay pasta, ¿vale? No hay pasta María Isabel dice desde su ordenador, aunque estaría muy bien podernos escuchar desde el móvil Ya puedes escucharnos desde el móvil, por supuesto Si tienes tu móvil y tienes internet en el móvil, y MP3, por supuesto Entras con internet en m.ivox.com, m.ivox con dos O's Com, y ahí encuentras Zona 69 y te lo puedes descargar y escuchar donde quieras, en la calle, en tu casa, siempre desde tu móvil. Zona 69. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Con tus amigos. Zona 69. Ahora nos quedamos con Dani Yankee. Y esto se llama La Despedida. chica que estudiaba anatomía, es verdad ¿eh? que tenía un examen y todo La zona a un solo clic Descarga los programas en tu MP3 o iPod y llévate la música donde vayas 69, 69. 69. llévate la música donde vayas 69. Zona 69. Zona 69. Raúl Fernández. La música se mueve. Escúchanos online. Escúchanos online. Zona 69. La Música se mueve.net. Pues del Loca de Shakira, ese tema que ya conocéis de sobra Sonaba este along dance Esto me sigue sonando muy fuerte este tema Y suena aquí en la música se mueve en zona 69. Bueno, si tú quieres que te pongamos una canción Simplemente nos la puedes pedir en 20, en Facebook O en zona 69, arroba la se mueve punto net ¿Ok? Bueno, eh, esta semana hemos publicado el vídeo en www.lamusicasenmueve.net de David Guetta junto a un chico eh, llamado Kane and Kyle eh, El chico lo que ha hecho es eh, hacerse famoso en Youtube, ¿vale? Haciendo playbacks de temas conocidos como el Teenage Dream, por ejemplo, de Katy Perry Bueno, pues David Guetta, el propio productor francés, le ha propuesto al chaval que hacer un megamix de todos sus hits y hacer un vídeo en el estudio del propio DJ, bueno pues lo han hecho y no tienes colgado ese vídeo, lo puedes ver entrando en www.lamusicasenmueve.net entras en nuestro blog y ahí tienes por ahí colgado ese vídeo muy chulo y muy gracioso, la verdad es que está muy bien está muy bien, sí, sí, ven a la zona, ven a la zona y trae a tus amigos ven a la zona, ven a la zona y a tus amigos bueno y ahora nos quedamos con este tema, Ready for Love se llama Miss Ventura Waiting on a telephone Facebook so for Twitter's open a window and alone loneliness is Te gusta la noche zona 69 Somos una radio Pero somos el programa con más novedades por minuto Primero, primero, lo escuchas aquí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 the day catch a grenade Este tema de Bruno Mars Grenade. Así de bien suena esto en zona 6.9. Bueno, nos vamos, nos vamos directamente al 20 y al Facebook para ver desde dónde nos escucha la gente en zona 6.9 y qué es lo que hace cuando nos escuchan. Por ejemplo, Bart dice que escucha zona 69 de este marmolejo en Jaén. Saludos para Raúl Fernández en parte de mí. El Asti, Y ya que estamos, ponte un temazo dedicado a la gente de mi 20. Por supuesto. Mira, el próximo que voy a poner te lo dedico. Y a la gente de tu 20 también. Álvaro Feijo dice que escucha desde su casa en su ordenador, igual que Adrián, que escucha desde el Android en cualquier parte. Dice Sara sin miedo que escucha desde el ordenador. ¿Y qué hace? Pues ponerse a bailar. Muy bien. Alfonso dice, eh, pues que alguien me explique cómo escuchar desde el iPhone. Luego te explico, Alfonso. Desde un privado, muy bien Voy a seguir actualizando por aquí eh, La página de Twenty Dice, eh, pues desde el ordenador en casa Y cuando salgo de casa y no tengo para escucharlo Quito el iPhone a mi primo Y me cojo zona 69 Y bailamos hasta gastar los huesos Muy bien Carlos dice en casita, con el volumen a tope Bea dice que en el ordenador Of course Y mueve la cabecita así de un lado al otro eh, Y talanea las canciones Yo también muevo la cabecita, eh, y también los pies, lo muevo todo. Bueno, y también nos dice, eh, por ejemplo, Carmen desde el portátil, con toda la potencia en el MP3, cuando va a la calle en compañía Fiel, de zona 6, 9. Y por aquí alguien más que nos decía, eh, que lo escucha. ¡En Finlandia! ¡Fíjate! ¡En Finlandia! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Me ha gustado esto, en Finlandia. Bueno, nos quedamos con Shaus. Ah, por cierto, un mensaje que tengo por aquí Que me gusta mucho, dice, hola tío Os escucho mucho eh, Ya que no es posible salir de fiesta Ahora en temporada de exámenes, vosotros subís El ánimo en esta temporada Nos hacéis los días mucho más fáciles ¿Podrías ponerme la canción de Danza Kuduro? Dedicársela a mis amigos Alexis Reyes De Córdoba No, Danza Kuduro no te la pongo, ok <risa> Pero te voy a poner este temazo Duxaos Barbra Streisand Para toda esa gente que está de exámenes Hay que aprobar, ¿eh? Todo el mundo a subir el ritmo Con este Barbra Cabecita Que bueno, que bueno En el grupo de Zona 69 en Facebook Ya superamos las 700 personas ¿eh? Si estás en el player y todavía no eres Del grupo de Zona 69 en Facebook A la izquierda de tu pantalla Encuentras esa casilla Donde le puedes dar a me gusta Dar a me gusta ¿eh? También tienes el 20 Donde somos más de 4000 amigos Y con esto nos vamos siguiendo Reciben los saludos de quien te habla Raúl Fernández. La música se mueve Nos vamos con Cris Ortega y este All She Wants Escucha atento porque esto te va a gustar y mucho Ha sido un placer estar contigo La semana que viene mucho más Síguenos también en www.lamusicasemueve.net Chao, chao contigo. Zona 69. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. 3ws.lamusicasemueve.de